Panorama, información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Panamericana y estamos nuevamente aquí en la columna de Mujeres en la Música. Feliz día de la primavera a todos que querían. Festejar el picnic soleado en el parque. Feliz día a todos. Bueno, vamos a dedicarnos hoy a la historia, a adentrarnos en la música de una cantante estadounidense muy particular, con una distintiva voz de ópera. Ella se llama Diamanda Galas. Diamanda Galas es una compositora de raíces griegas. Que nació en San Diego, en Estados Unidos, en el año 1955. Tiene una extensa discografía.、Eh, Diamanda es muy particular.、Eh, acompaña sus propios temas con su piano.、Eh, decía tiene una distintiva voz de ópera, la cual tiene una amplitud de 5.4 octavas. Y ha sido capaz de describirse a ella misma como una de las voces que puede incursionar en diferentes sonidos vocales súper terroríficos, los más terroríficos que puedas escuchar. Tiene una, ampli una amplitud vocal, como decía, muy, muy extensa. Las temáticas、eh, que existen en sus canciones no son para nada alegres, desde ya. Les cuento que si quieren escuchar algo que sea pum para arriba, no, para nada. El día nos acompaña, gris, frío. La temática de sus temas son el sufrimiento, la condenación, la desesperación, la muerte. Y los interpreta y los expresa como nadie. Decía tiene una extensa discografía. Que empieza en el año 1991、eh, con un disco que se llama Plague Mass, que fue grabado enteramente en una catedral, en la catedral de New York. Le sigue The Litanies of Satan en el 82, The Sporting Life en el 94, un disco que fue grabado con John Paul Jones. El bajista y tecladista del grupo británico Led Zeppelin fue uno de los discos más rockeros de Diamanda Galas. All the Way en el año 2017 y Malediction and Prayer, más o menos también por aquellos años. Bueno, vamos a escuchar un tema que también fue grabado por Bjork. Es el primer tema que vamos a escuchar de Diamanda, así se llama nuestra artista elegida, nuestra mujer elegida de hoy, y se llama Gloomy Sunday. Fue sung por Billie Holiday, llamada Gloomy Sunday. Cuando ella lo recordó en la radio, había un、uh, protest. From the record company because it was、um, it was too pessimistic and depressing. Therefore, they had to change the ending to make it more optimistic and hopeful. And at that moment was born the first pop music. <laughs> I don't do it that way, of course. <laughs> Sadly, one Sunday, I wager and wager with love. My heart were all b r o k e n the flowers were all dead, and the words were unspoken. <laughs> the green. That noon was beyond all concern. i n g The beat of my heart was a bell that was turning. Saddest of a Sunday. The Sunday, when you came to find me, they brought me to church and I left you behind me. My eyes could not see w h e t I wanted to love me. And the flowers will burn ever above me. The bells w l l come for me and the wind will s p e r l never. But you I have loved and I love you for Lest our c a l l e s come to y o Un domingo sombrío se llamaba este tema Gloomy Sunday, el que escuchamos interpretado por Diamanda Galas. Triste, un domingo esperé y esperé, I'm waiting, con flores en mis brazos, por la aflicción que había creado. I'm waiting, I'm waiting. Esperé hasta que los sueños, como mi corazón, estuvieran todos rotos. Las flores todas muertas. Y obvias las palabras sin decirlas. Una de las frases. Eh, de Diamanda en Domingo Sombrío. Bueno, seguimos un poquito. Decíamos、eh, otro de los discos fue、eh, The l i t á n i c of Satan. En este disco, mejor dicho, en el disco anterior, Play Mass en el 91, el que fue grabado en la catedral. En ese disco arremete también contra la Iglesia Católica, justamente por la indiferencia que ésta ofrece ante los enfermos de SIDA allí por los años 80. Y empieza una larga militancia, a raíz también de que su hermano contrae la enfermedad y, falla, y fallece allá por esos años.、Eh, así que genera, además de su arte y su música, Realiza varias performances con esta temática del SIDA y genera proyectos para acompañar y sostener a las familias de los enfermos、eh, de SIDA. Vamos a escuchar、eh, ahora La Llorona, una versión muy especial, muy particular, por Diamanda Galas. どうすりませんねんねん。 You're a you're a w a k La Llorona, canción tradicional mexicana, interpretada magníficamente por Diamanda Galas. Podrán encontrar diversidad de sonidos, diversidad de interpretación, de vocalización, de sonidos guturales, gritos, glosas. Esta es Diamanda Galas, la presentamos hoy en Radio Panamericana. Bien, otro de los temas, no vamos a escuchar este tema, pero quería específicamente hablar, porque también Diamanda Galas、eh, hace mucho estudio de lo que e s las culturas, también en este caso la cultura griega, en un tema que también está en Plague Mass, el disco grabado en la Catedral de New York en el año 1991. y... Tiene un tema donde se dice de ficciones, se llama el tema, donde se refiere a las advertencias que fueron escritas en las tumbas griegas、eh, de los griegos que fueron asesinados por los turcos y que anunciaban, por ejemplo, si retiras esta tumba, tu hija, la hija de tu hija y toda su descendencia tendrán un final terrible, ¿no?、Eh, porque los turcos.、Eh, Bueno, hay que indagar un poquito más en la historia, pero, pero bueno, los turcos eh, saqueaban eh, Saqueaban también l o s tumbas de los griegos, y a raíz de esta cuestión histórica es que、mm, Diamanda escribe de ficciones.、Eh, y para el significado griego es: tú puedes hacer esto y quizás yo esté muerto, pero sabemos lo que estás haciendo, así que no creas que no hay un ojo sobre ti. Una de las, de las referencias de los escritos sobre tumbas en Grecia. ¿no? Esto es lo que, lo que dicen algunas tumbas en Grecia, justamente, como advertencia a, a cualquiera que quiera saquear nuevamente esas tumbas. Vamos a escuchar The Sporting Life del año 1994, que fue、eh, editado y producido. También con John Paul Jones, decíamos el bajista y tecladista del grupo británico Led Zeppelin. Una de la, aquí está muy, su versión más rockera de Diamanda. Bueno, la escuchamos. Him. Let's kill him. Did you see how he looked at me? What? One-way ticket, motherfucker. RUN! <laughs> Amanda Galas, la artista elegida para la columna de mujeres de hoy. Nos encontraremos el martes que viene y quería pasar unos chivitos también para este fin de semana. Se están anunciando las bandas locales por aquí, por la zona, por v i l l a l a r d i n o por La Falda. Están nuevamente saliendo, o sea, estamos saliendo a tocar y quería comentarles que el sábado, este sábado 25, De octubre、eh, a las 22 horas va a estar presentándose la González Blues Band en el bar rockero de la Falda Don Bajoni. Así que a partir de las 22 horas pueden llegarse a escuchar un tributo a Papo. En general, son canciones de rock,、eh, mucho、oh, Papo exactamente. Y bueno, y el domingo. Va a haber una noche de tango en la que estaremos bailando y haciendo unos tangos acompañados de la guitarra de Juan Cruz Barbero. Y así que los esperamos también el domingo, a partir de las 20, 20, 30 horas, daremos comienzo a un espectáculo que denominamos Tríptico TAN. Así que bueno, los esperamos. El fin de semana está hermoso. Primavera o no primavera, frío calor, lo que fuera, a disfrutar de la música del rock, a vos que te gusta. Buenos días, nos vemos el martes que viene.